otro lado de la línea, para hablar de uno de los temas eh, que preocupa toda la ciudadanía, ¿no? Que tienen que ver con el agua y este DNU que presentaron desde el Ejecutivo, el Consejo Deliberante. Felipe Crespo, ¿cómo estás? Buenos días. Hola Karina, buenos días, ¿cómo demás chicos? Bien. Eh, sí, efectivamente, presentamos un DNU solicitando eh, un plazo de ocho meses, eh, eh, como excepcional a efectos de trabajar en conjunto, propusimos una comisión asesora que trabajara con concejales, con el Tribunal de Cuentas y con el Ejecutivo para evaluar cuál era la, la mejor modalidad para tener el, el contrato o la licitación de la cooperativa hacia adelante. Pero tenemos que considerar que es un contrato de muchos años, de 10 años se ha, se ha venido haciendo desde el pasado, este contrato había operado un vencimiento en el 5 de septiembre del 22 que se había posicionado por 10 años y después se dieron 10 años más. En el 20, en el año pasado pre pues, hicimos una enviamos eh, eh, al concejo deliberante una solicitud de contratación eh, por 10 años más eh, que finalmente no fue aprobada, fue rechazado y por lo tanto pedimos dos años de prórroga para poderlo trabajar en, en conjunto con con las nuevas autoridades, considerando que que es un contrato largo e importante para la ciudad, eh, se nos asignó un año, y bueno, y es así que eh, hemos solicitado, obviamente, plan de obras, hemos estado tra trabajando con la cooperativa y por un nuevo contrato, y... Por eso hemos pedido estos ocho meses para trabajar en conjunto, ya resuelto el nuevo intendente, creemos que que, que podemos eh, trabajar eh, tanto el tribunal como el Consejo Liberal y Ejecutivo en en qué modalidad de contratación se pretende llevar. En, en esto había una discusión, el Consejo eh, sugería o quería limitarnos a, a, a una única modalidad de contratación que es por vía de licitación. Uh -huh. eh, nosotros creemos que también cabe eh, la posibilidad de trabajar sobre una contratación directa, siendo que esta cooperativa que, que distribuye el agua entre los vecinos de Villa Allende es de los propios eh, usuarios, beneficiarios, a través de su comisión y, y, y autoridades, pero en definitiva es por ellos mismos así que qué bueno habíamos eh, pretendido eh, trabajar en conjunto y ha sido rechazado para ello el consejo nos ha eh, asignado 20 días más para acercarles pliegos de bases y condiciones para una licitación ese eh, es el sí eh, felipe el, el, el, sí recién bueno una de las preguntas que tenía era por qué otra prórroga ya ya lo respondiste pero digo en un año que fue la prórroga que se dio del año pasado a, al 5 de septiembre de este año. ¿No crees que fue un tiempo suficiente como para poder abordar todas estas cuestiones eh, necesarias para armar un nuevo proyecto que también compete a la cooperativa? Bueno, nosotros eh, eh, sí sí hemos trabajado al respecto. Nosotros creímos que no había esa única forma de contratación que era la, la licitación. Por otra parte, había conflictos políticos, de hecho... A la, a la cooperativa se le congelado la tarifa hasta diciembre no no se aprobó el el pedido de incremento o sea casi una una asfixia en en, en la tarifa para cubrir los costos en un año inflacionario como el que no hemos vivido hace mucho tiempo eh, creemos que que no ha habido eh, una eh, posibilidad de trabajar eh, juntos esta alternativa por otra parte como dije al principio Eh, nosotros eh, pretendíamos eh, trabajar con, con las nuevas autoridades electas eh, hace dos meses un mes y pico nos presentó la cooperativa un, un plan de obras eh, eh, para para modernizar el, el sistema eh, que obviamente hoy se encuentra en, en, en sus límites no para seguir desarrollando la ciudad así que Y bueno, es, es en ese sentido que queremos hacerlo amplio y participativo a este trabajo, eh, tomando en cuenta que es muy importante para Villa Allende y 10 años, y definir cuál es el método. Si, si finalmente vamos a una licitación o, o decidimos utilizar uh, a la cooperativa vigente. Uh -huh. eh, ¿Crees que no sería más transparente llamar una licitación, Digo, teniendo en cuenta que también eh, las autoridades que están ¿no? hoy al ca a cargo de la cooperativa, eh, sobre todo uno de ellos, está muy vinculado a la política y, y de hecho es uno de los candidatos que fue con, con el espacio de ustedes en las elecciones y es uno de los ganadores de una banca del Consejo Deliberante? Sí, a ver, eh, la transparencia tiene que estar garantizada de, de ambos modos. Acá simplemente tenemos que decidir, los vecinos de Villa Allende, si pretendemos pagar tres veces más, como ocurre en Córdoba, donde donde Aguas Cordobesas eh, opera, eh, con ese riesgo. Pero eso, eso es parte de la evaluación. Acá nadie quiere imp impedir la transparencia porque es to totalmente necesaria y, y, y, y es fundamental garantizarla. Eh, pero se pueden tomar decisiones de otra naturaleza. Eh, el gobierno de la provincia propende que las cooperativas sean eh, prestadoras de, de este tipo de servicio La distribución de agua es una función eh, eh, que es eh, originaria del, de, del gobierno provincial, que ha sido delegado al municipio, y entonces es así que eh, Asesoría nos ha dicho que, que es viable también la posibilidad de contratación eh, directa con, con, con los que están brindando el servicio desde hace tantos años, uh -huh. eh, y la cooperativa hoy será al Barracín, mañana será otra, o sea... Eh, acá no estamos hablando de un par de años estamos hablando de 10 años de contratación y, y, y obviamente darle la, la mayor transparencia pero vuelvo al comienzo no estamos cerrados en, en que tenga que ser contratación directa pero creemos que sí tiene que ser evaluado y principalmente eh, sumado al, al intendente electo no en el, el, las nuevas autoridades que están a, para asumir en, en, en pocos meses es por eso que requeríamos esos ocho 8 meses que pedíamos de prórroga pero pero bueno eh, hoy nos encontramos con ese rechazo y con 20 días que nos eh, ha, ha solicitado el Consejo Deligrante para que eh, armemos los pliegos y condiciones de dinero, Eso se está trabajando Eh, o sea que eh, de acá 20 días vamos a tener novedades, porque digo, esta propuesta de, de la prórroga y que sean las nuevas autoridades eh, electas las que encabecen un poco el proyecto que tiene que ver con la cooperativa, no va a poder pasar, definitivamente. No, era, era, digamos, nuestra intención era, era trabajar juntos eh, y para tomar estas decisiones tan de fondo. Pero, pero no, obviamente el Consejo ha, ha decidido eh lo no, no hacer lugar a este pedido y bueno y nos encontramos trabajando en ello y por otra parte si sí se aprobó el aumento que, que habíamos requerido eh, desde enero hasta hasta ahora, ¿no? O se se, se había solicitado un 33% hasta mayo y 8% por mes eh, hasta el mes de agosto inclusive. Eso terminó siendo también aprobado ahora. Felipe, ¿cómo te va te saluda a Saluda Adrián Gambarte. Hola, ¿cómo estás? Felipe, preguntarte en esto, porque, a ver, eh, yo creo que el ciudadano del otro lado lo que más quiere es tener un buen servicio eh, y quiere que el municipio eh, en este sentido se haga cargo de eh, ponerle las exigencias, ya sea a esta gestión de la cooperativa, a otra cooperativa o lo que fuese. ¿Cuáles serían las exigencias que pone el municipio eh, para darle tranquilidad a los usuarios, por ejemplo? Bueno por lo, por lo pronto in, incrementar eh, los reservorios de agua que a, que entiendo en San Cayetano tienen un proyecto para la pileta de San Cayetano también hacer una cisterna la, la um, construcción de nuevas cisternas la doble vía de del caño que que, que provee aguas por la para ir a, a la padre Luchese, hacia los barrios o sea todo este planteado de, de obras el cierre del peine que es, es, es, es la cañería. ...que está opuesta ahí a la altura de loma sur ...también eh, eso permitiría eh, mayor caudal... ...hacia hacia la zona de la E53... Eh, ...todo ese plan de obra... ...que obviamente no estoy en condiciones de, de hablarlo técnicamente... ...pero pero es lo que eh, me ha interiorizado... Eh, ...ha sido solicitado a la, a la cooperativa... ...que haga un trabajo de fondo... ...y, y nos ha presentado eso que ha sido enviado al consejero de este también. Uh -huh. Sí, eh, bueno, esto de llevar más agua a la E53, eh, ¿será quizás para nuevos emprendimientos también que puedan utilizar este servicio o simplemente para mejorar los que ya están hoy? No, claramente es para, para mejorar el sistema, liberar eh, eh, fluido hacia hacia otras zonas. En esto se, se incorporó y se cerró Un, una nueva área como como ocurrió con la nueva cisterna que está en la en, la, en las collinesias eh, para para dejarle más agua a la zona de cumbres y, y otros barrios o sea es, esas esas decisiones técnicas las va llevando la cooperativa eh, y, y obviamente tiene un plan más ambicioso para para los próximos tiempos o sea necesitamos eh, reemplazar también para eh, El, el tendido la red en muchos casos ha quedado muy superficial de hecho cuando cuando se hace se arrenan las calles eh, de tierra eh, en muchos casos se cortan esos caños porque porque han quedado muy superficiales o, o ya están tan viejos acuérdense que acá cuando hicimos el pavimento del centro de la, de la ciudad en eh, Al poco tiempo se, se volvió a abrir porque había caños que seguían perdiendo uh -huh. o tuvimos que demorar el inicio de la obra por porque también había humedades eh, de caños que perdían. Toda esa red requiere ser atendida y ese plan de obras se, se lo hemos eh, exigido. Uh -huh. eh, Felipe, la, la última, porque sabemos también que tenés eh, poco tiempo, te sacamos de, de una reunión. Sí. Preguntarte por la ampliación de eh, la Luchesa, esta nueva etapa, que, que según no se dé información, se estaría por empezar en cualquier momento. Así es, bueno, estamos pendientes de, de, de esa licitación sé que estaban trabajando con sobre el proyecto ejecutivo, Así que creo que, que va a ser el, el gobernador cuando se inauguró el ensanchamiento de la arteria que, que va entre Chacras y, y la I-53, lo había anunciado, lo reiteró cuando se inauguró nuestro nuevo parque industrial, antes Parque Pymes, uh -huh. y, y antes de ayer, hace dos o tres días, en la Casa de Gobierno comunicó que, que se iniciaba este proceso de ensanchamiento de las doble vía Así que es una noticia muy interés muy importante para para Villayende eh, entendemos que el gobernador quiere terminar con esta marcha Así que qué bueno estamos pendientes de del avance de ese proyecto ejecutivo y, y posterior licitación que qué parte sería sería sobre la misma mano o ahora tocaría como de la mano contraria ambas manos ambas manos. El, el, ambas, ambas y, y completa todo el todo el trazo de la de la luchesce desde el golfista hasta hasta la leycincu3 o sea ese fue el compromiso del gobernador y, y sobre eso se está trabajando así que que, que bueno esperemos que, que que tengamos tiempo suficiente entendemos que que la continuidad del gobierno provincial va a permitir que esto eh, siga hacia adelante y no se detenga no tenga inconvenientes eh, esto está es muy ansiado por todos los vecinos, eh, realmente, eh, si bien mejoró con este, aunque sea este ensanche uh -huh. corto de 640 metros, sí. eh, se, se necesita el ensancheamiento general, hay que resolver algunos cruces, como el cruce de Luches y Mendoza, que, que, que es peligroso, sí, y, muy y, y, y hay, hay que darle un, un giro completamente diferente a, a lo que hoy tenemos, ¿no? Sí, Así que, eh, bueno... De hecho, eh, vecinos y vecinas del barrio Pan de Azúcar es uno de los grandes reclamos que tiene la cuestión de la seguridad vial, ¿no? Porque en esa sí, zona puntualmente pedido, hay muchos accidentes. Le hemos pedido camino a la cierra la instalación de un semáforo eh, y reductores de velocidad porque porque se torna imposible uh -huh. el cruce eh, vehicular y ni hablar peatonal también. Eh, ahí hay con el shopping hay un tránsito permanente. Uh -huh. Así que que sí, le hemos mandado reiteradas notas a Caminos Sierra para para que nos nos resuelva ese ese problema por lo pronto eh, aunque sea con un semáforo y con reductores, uh -huh. después será una una eh, solución integral cuando cuando se trabaja sobre el ensanchamiento, ¿no? Perfecto. Felipe, quedamos atentos entonces a todos estos temas que que se están planteando en este momento. Te agradecemos el rato con Radio Nexo. Por favor, Karina, un abrazo grande a todos. Adiós. Un abrazo. Felipe Crespo, Secretario de Gobierno de la Ciudad de Villarrende. Bueno, hablando un poco de la situación de la cooperativa, están emplazados a 20 días para presentar un, un pliego de bases y condiciones. Eh, bueno, lo dijo, ¿no? Ellos consideran desde el oficialismo Que, eh, lo ideal sería una renovación de contrato un nuevo contrato a la misma eh, cooperativa que hoy está funcionando en la distribución de agua pero no descartaría la posibilidad de eh, abrir una licitación que me parece una una buena oportunidad también eh, y después el tema de la seguridad vial no y esta necesidad de la ampliación de la avenida lucha hace que si todo sale bien prontamente va a comenzar la segunda etapa 48 minutos de las 10 de la mañana en todo el país estás en la radio que nos une Desde acá volvemos a canciones hasta las 13 hacemos anexados Y el tipo que pares conocer no soy el tipo que tú crees ver sé que no es fácil para mis sellos cosas si en su curso como el río ah, el río no tiene fin si es su vida en el mar y hoy estás radiante como Se te puede enfermar 93.9 Todos La radio que nos une Desde 1988 Una tradición en Villa Allende Pizzeria Florencia Siempre a tu lado Te Entregas a domicilio al 43-78-19 43-78-19 Pizzeria Florencia En Avenida Golcochea 351 Villa Allende Vení Viaja y, y volve con Tax Free Travel. No te pierdas nuestras grandes promociones para pasar la primavera en Bariloche a precios increíbles. Punta Cana, Puerto Madryn, Brasil y cualquier parte del mundo a precios únicos con servicio y atención de primera calidad. Estamos ubicados en Avenida Río de Janeiro, 1348, Villa Allende, Córdoba. Contactanos al 351-751-9134 o búscanos en nuestras redes sociales como Tax Free Travel. Nuestro horario de atención es de 9 a 20 horas. Agencia de viajes Tax Free Travel. Javier Milei, 2023. Por eso te le pido que se sumen, que sean protagonistas. No se queden en la tribuna, no sean menos testigos. Les pido que se metan en el barro. Le pido que eres la pataza, sea protagonista, ayúdeme a cambiar a la Argentina. Pues a ser pataza, fújate Sumate como fiscal al WhatsApp 351 206 18 28 Marcelo Ponce de León, referente de Miley en Villasende, Partido Demócrata. La libertad avanza. Ahora también en Villa Allende, lo más barato, para que puedas comprar en rubros como juguetería, bazar, librería, ropa interior, entre otros, lo más barato, el polirubro más completo y barato de las sierras chicas, te esperamos en Avenida Goicoechea, 1105, esquina Pasaje Córdoba, Villa Allende, o en nuestras tres sucursales en Arguello, Donato Álvarez, 8045, 9107, o 9450, lo más barato, La mejor opción ahora también en Visasende ¡Uh! los manceros santiagueños en la Atahualpa Peña el sábado 9 de septiembre en el Club Quilmes de Villa Allende, junto a Caro de la Torre, Germán Marcó dni Folklore, Runa Cay Entradas anticipadas en entradasweb.com Villa Allende, Live Music The Music Store, Liz y Santi Carnicería, Río Ceballos Hiper Libros, Salsipuedes El Dorado Restobar, Polirubro Capricornio Unquillo, Juana Rosar Porque siempre fui mancero ¿Necesitas comprar un repuesto para tu Renault? Recibí el mejor asesoramiento profesional sin cargo en 4 latas repuestos Renault Repuestos originales y alternativos, precios accesibles y amplio stock En Avenida Goicoechea, 1071 Villa Allende Teléfono 351-280-6313 Encontrá todo para tu Renault en 4 latas repuestos Renault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 Un espacio virtual en el universo de ideas. Un lugar en el todo para decir entre todos. www.nexofm.com.ar La radio que nos une. a las 11 de la mañana en todo el país y hoy juega La Celeste y Blanca, gente. Hoy juega La Celeste y Blanca y arranca un nuevo camino. Y este camino tiene que ver con el Mundial 2026 Así que... ¡Uhú! A ver, a ver, a ver. A ver, a ver. Y como arranca la selección argentina, eh, no tenemos canción todavía. no No habemos canción de... No canción nueva, bueno, no sigue bien, nueva. seguiremos con el muchacho, no queda otra Y por ahora metemos muchachos, pero no no no se usa siempre la misma canción el Muchacho ya, ya caucó, es como que ya queda atrás, es parte del 2022 el, Es parte del 2022, abraza todo lo que fue ese ciclo, que no está mal, pero ya está No habemos canción ahora <risa> Bueno, Lionel Messi viene con todo para esta noche Pero juega con Ecuador, no solamente con Ecuador Sino que no solamente va a ser No va a ser el, el único partido del día de hoy ¿no? Hay muchos más Hay dos más ¿eh? Por el, eliminatorias ¿eh? Vamos a ver si podemos corti podemos Cortinar con esta Si, me, si me permite la, Una actualización la la compu que... Bueno, mientras tanto te cuento Que Paraguay con barros de esqueleto Como DT recibe a Perú también Eliminatorias, bueno y tengo más info